Amen. Mm -hmm. desde Diálogos 3 todavía con eh, el reflejo de lo que Katia Guerreiro nos explicaba ayer al respecto de los altos, los bajos las capacidades para grabar o no cómo se está entendiendo o no la nueva forma de hacer música en toda Europa de la que es un reflejo lo que ella hace y algunos intérpretes nuestros etcétera, etcétera, etcétera Guerreiro presenta su álbum todo o Nada a partir de hoy aquí en Madrid en la Sala Galileo Galilei a las 9 y media, luego hablaremos al respecto de más conciertos y de lo que nos ha ido dejando sus reflexiones a lo largo de la tarde de ayer en nuestro programa como todo tiene que ver pues exactamente hoy empezamos el programa aquí El Eftería Arbanitaki, la penúltima artista en estar aquí en directo con nosotros en Teólogos 3, hablando prácticamente de muchos de los temas de los que hemos hablado en la tarde de ayer con Katia Guerreiro. Las dos están de gira por nuestro país. El Eftería comienza este próximo sábado. Actúa en Barcelona, en el Palau de la Música, a las nueve y media de la noche, y luego lo hará el lunes que viene aquí en Madrid, en el Teatro Coliseum, a las 9 de la noche. Y ahí escucharemos esta maravilla... tema este, en el que, bueno, pues eh, el protagonista es ese instrumento de Creta, que se llama la lira, lira gretense. Nosotros en un principio pensábamos que era violín, tuvo que venir la propia leftería a sacarnos de nuestro error. Forma parte del último trabajo de la leftería, editado en estos días en, en nuestro país. Lo cierto es que así vamos avanzando, vamos avanzando con una serie de estrenos en este segundo día de la semana sí, ya sé que estamos a jueves pero ya sabéis toda la cantidad de fiestas que ha habido último trabajo del percusionista hindú Trilok eh, Gurtu, atención esto se titula Añe Llano You mm -hmm. Añellano, el último trabajo del percusionista hindú Trilok Gurtu. Nos vamos a China. Ella se llama Bu Mam. Uya tunzenanderu se llama Bouman eh, interpreta un instrumento se llama la pipa ¿eh? y está digamos que entre las mejores intérpretes de este instrumento chino tenemos que irnos acostumbrando poco a poco de que en China vayan surgiendo intérpretes no todo va a ser el crecimiento económico bueno, yo diría que como, como consecuencia del crecimiento económico empezaremos a conocer más artistas como Bumam, que hasta el momento ha colaborado en eh, trabajos con yo Ma, el famoso chelista, el Kronos Quartet o Philip Glass, todos ellos conocidos, por supuesto, por parte de todos vosotros. El disco se titula Bumam y eh, Amigos y contiene una serie de temas, uno de los cuales acabáis de escuchar, Nanderé, que irán surgiendo aquí en Diálogos 3, para que nos vayamos familiarizando con su música. Cosa que no tenemos que hacer con los siguientes intérpretes que nos visitan, son los componentes del AfroKelt Sound System, que acaban de publicar su último trabajo titulado Anatomic. Bien, pues ese es el tema que da comienzo a la andadura de este nuevo álbum del de Afro-Kelt Sound System titulado genéricamente Anatomic el tema que hemos oído, realmente precioso en cuanto a la mezcla de tantas y tantas cosas se titula When I Still Needed You es decir, cuando todavía te necesitaba es una de las composiciones en las que el grupo eh, se ha visto asistido de muy diversos eh, miembros, casi podríamos decir que ninguno de los temas eh, que conforman este último trabajo del Afro-Kelt está interpretado por los componentes del grupo como tal. Hay muy diversas, eh, digamos que colaboraciones, y en este tema principalmente de la cantante Dorotea eh, Mujanesa, que lo hace, yo diría que francamente, extraordinario el conjunto del tema. Ella de por sí es una gran cantante, por supuesto. Repito, Anatomic es el título del eh, último trabajo de Afrokelt Sound System. De momento no sabemos en qué fecha se va a publicar en nuestro país. Ya os lo comunicaremos cuando nos llegue la información. Y el tema que acabáis de escuchar, When I Still Needed You, cuando todavía te necesitaba. Bueno, lo que viene a continuación es una de esas historias y eh, bueno que hacen que todavía ir a un concierto de música sea algo extraordinariamente bello eh, he recibido un fax fechado el 29 de abril a las 11 y media de la mañana me lo manda jorge frutos desde a Coruña. Se titula El Fax, de Jorge Frutos, croque con cinta de embalar. Ayer disfrutamos de un concierto de más de dos horas en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, que pasará a mi historia musical. Los componentes del grupo empezaron con fuerza y en la segunda canción sucedió. Al acordeón se le soltó la correa siniestra para manejo de fuelle. El ejecutante se disculpó diciendo que en 5 o 10 minutos solucionaba el problema y regresaba. Nos pidió disculpas y se fue. Los otros tres componentes, violín, con trabajo y batería, nos miraron casi tan sorprendidos como nos habíamos quedado nosotros. Tras unos segundos de ¿qué hacemos ahora? El violinista a partir de ahora lo llamaré el virtuoso se acercó tímidamente al micrófono y en un balbuceante inglés polaco nos dijo que para amenizar la espera iba a tocar una pieza originaria de los Balcanes que sus compañeros no conocerían seguramente ya que él la había tocado muchos años atrás. a sus compañeros, les explicó con onomatopeyas el ritmo de la pieza y se disculpó porque no era una pieza adecuada para un solo pero bueno lo iba a intentar el batería miraba con una cara de susto perceptible mientras el contrabajo calaba su sombrero para prepararse para el chaparrón lo que viene ahora no tiene palabras para expresarse con mínima fidelidad. Comenzaron a tocar y fueron acoplándose lentamente y cuajaron una pieza tremenda. que más me impresionó fue la maestría en utilizar los pies con unos pedales que le permitían cambiar el vibrato del violín, grabar un sonido del mismo y repetirlo en un bucle sin fin que dotaba de una base musical hecha con el violín del virtuoso. Después continuaron con unas piezas que incluyen la voz del virtuoso que también son tratadas con los pies y pedales, logrando un efecto casi catáctico. El del acordeón seguía sin venir pero nadie lo notaba, el concierto no se detenía Cuando el trío terminó la tercera pieza apareció el que les convierte en cuarteto, el acordeonista Al estar en tercera fila enfrente del acordeón pude apreciar lo que había salvado el concierto del cuarteto La cinta de embalar que reforzaba la correa siniestra para manejo del fuelle arregló el acordeón y clausuró el concierto del trío e inauguró el del cuarteto lo que sigue es casi tan memorable como la anterior, un concierto vibrante y emocionante. Los dos croques han sido inolvidables. El trío ha tenido un mérito increíble en sus 20 minutos de gloria, pero es que el cuarteto ha sido impecable. Firmado Jorge Frutos, que fue al concierto de croque en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. Seguro que repite. Pues eh, lo que el oyente del programa nos acaba de comunicar en este fax no es nada eh, distinto de lo habitual. El grupo sufre un accidente en el escenario, entonces se le rompe el acordeona a Tomás Lato y ¿qué? <ríe> no pasa nada porque automáticamente pues Cucurva decide que va a tocar una pieza y se ponen allí de acuerdo y tocan lo que les dé la gana. Y eso sí, hacen cada que cada concierto sea una creación individual, aislada y con personalidad propia y distinguible de ese mismo concierto si lo ves al día siguiente. Es algo verdaderamente colosal lo que pasa con estos músicos de los que tanto y tanto hemos hablado, que provienen de la ciudad en donde se ha desarrollado más la cultura a lo largo de los últimos 40 años en bueno, el último siglo según ¿eh? en Polonia y eh, en donde por supuesto pues había gran influencia en su momento ellos esa ciudad Cracovia formaba parte del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, etcétera, muchas muchas cosas de las que nos no podría hablar casi sociológicamente Katia Guerrero Yeah, the I volgai Impresionante, Katia Guerreiro, en este primer tema que hable su último trabajo Todo o Nada. Ella nos explicaba ayer por qué este álbum se titula así Todo o Nada, puesto que lo no ha tenido que pagar ella misma de su bolsillo. Y luego nos contó todos los pormenores de esa historia que se repite y que es una de las líneas actuales de desarrollo de la música en Europa, de lo más curioso en sus contradicciones flagrantes que tienen que ver básicamente con la enorme desorientación de los que conducen el timón de las músicas sobre todo en los aspectos de grabación afortunadamente los artistas tienen una vía de escape, por así decirlo que son las actuaciones en directo en donde ...los designios de los ejecutivos discográficos... ...no porque sean malos o buenos... ...sino porque están absolutamente desorientados... ...en este momento no tienen nada que decir... ...Guerreiro actúa esta noche... ...ya nos lo explicó ayer... ...absolutamente... ...en el chasis la cosa... ...y así la voz de ella... ...que es francamente extraordinaria... ...brilla... ...con luz propia... ...hoy actúa aquí en Madrid... ...en la Sala Galileo Galilei... ...en Ceutí... ...mañana... En La Coruña, en el Auditorio de la Fundación Caixa Galicia, el día 6. Y en Barcelona, el 7, en la Sala Luz de Gas. Y de momento no hay más. Luego volverá en julio. Concretamente tiene un concierto en Cádiz. Y en agosto un concierto en Valladolid. Me imagino que irán surgiendo más. Porque eh, Guerreiro está justamente en el sitio preciso en el momento oportuno. Sabe lo que quiere. Sabe cómo lo quiere. Sabe. Es inteligente, canta de puta madre, o sea que es que no tengo otra manera de decirlo, e indudablemente tenemos aquí una de las tres, cuatro grandes intérpretes, todas femeninas, por cierto. está pasando? Otra de las tendencias es esta, de la música portuguesa, Marisa, tal. ¿Y qué pasa con Dulce Pontes? no Os estaréis preguntando por asociación de ideas. Bueno, tengo aquí un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Dulce Pontes se publicará pues no se sabe cuándo porque se está retrasando ¿Mm? eh, Dulce me ha mandado una modo de adelanto una serie de canciones grabadas apresuradamente o sea, quiero decir grabadas apresuradamente para mí con lo cual no tiene títulos ni nada me ha mandado una nota muy cariñosa y canciones como esta Y ahora la voz de Dulce Pontes. Acabáis de tener un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de Dulce Pontes, que según me dicen es posible que se edite en nuestro país a mediados del próximo mes de junio aproximadamente. ¿Mm? Ella tiene de cara a este próximo verano una serie de actuaciones en nuestro país que en su momento os iremos comunicando. Hemos seguido la carrera de Dulce Pontes a lo largo de 11 años. De manera, yo diría que matemática, más de 11 años. 15, yo diría. Y su último trabajo es este, de cuyo efecto acabáis de escuchar una primera versión. Ya habrá más oportunidades cuando ya esté todo más terminado, por así decirlo. Nos vamos a despedir con Ainur Nippel, es el título de su último trabajo subtitulado canciones tradicionales kurdas y turcas esta es una de ellas hay corazón buenas tardes y esta mañana mon amor amor amor amor la